Un programa de radio musicalmente incorrecto. Qué que bien. de sus versiones sonora. Perfectamente. Eh, eh, ¿Podés decir nuestro mail, nuestro Facebook? En la operación técnica, No, no, no. No, no, no, no. Buscamos ah. en el Facebook La Otra Oreja. Podés escribirnos a otraoreja.gmail.com Perfectamente. ¿Eh? ¿Podés decir quiénes hacemos este programa, por favor? En la locución Liliana Daunes y Quique Pesoa Y claro, yo que soy Lara la Moyano. Silva, En la operación técnica No, no, no. No, no, no. Esa no. Eh, eh, tenés otra manera de decirlo, ¿no? la la operación técnica. ¡Qué ridículo! Eh, bueno, no me digas eso, Lara, por favor. Eh, bueno, ¿y yo ¿Quién soy? En la operación técnica no, no, no. Pablo Uso. No, no, ya ya lo dijiste, ya lo dijiste, Lara, por favor. Eh, pero preséntame a mí, por favor. Ah, y eso era cuando era chiquita. Sí, bueno, sí, pero a mí no me presenta No, no te equivoques. No, no te no me equivoco. Te pregunto que si podés eh, si te hace mal eh, decir quién soy yo. ¿Podés dejar tu mensaje no, al ya, lo no. 582 8700? Perfectamente, eso también te lo habías olvidado, ¿no? Pero bueno, entonces eh, digo yo quién soy. Basta de chamullo y pone música. Hola, bueno. bueno Hola, otro más. Acá, ¿quién sos vos? Didi. Naxman Soria Perfectamente, Río Estamos todos, ¿no? Eh... Abuela, sos muy viejo ¿A que no me reconozco. Claro que te reconozco Bueno, ahí este... Sí, Río, Naxman Soria Sí, sí ya, ya lo sé, ¿eh? Este, bueno, ahí ¿Y vos, Eduardo Nashman? Oh, al fin, al fin Lo decís, Lara Bueno, eh... Así comenzamos La Otra Oreja de hoy Estás escuchando Desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Bueno y un fotógrafo increíble, David Paoli Que está, que está exponiendo en Ituzaingó Y ya lo vamos a traer para acá seguramente ...una exposición sobre sus fotografías... ...geniales fotografías de Norita Cortinias, ...nuestra querida Cortinias, y, ...y ahora vamos a presentar un tema que nos mandó él... ...de Pablo Fauas. ...nos canta Patricia Barone... ...una hermosa canción... ...Norita, pies de esperanza... Por la otra oreja. Norita, pies de esperanza, camina largo de aquí para allá. Remanso, flor de la vida, sus manos cantan por la verdad pañuelo que abriga el alma que enrosca el viento para no aflojar ojitos de tarde mansa la espera un tiempo que ya vendrá bandera que tiñe el alma gastada en canto de atardecer la lluvia desvela el cielo siendo testigo de lo que fue y marcha junto al vacío de la lloranza que se escapó su pato que cisaba ríos madruga cantos que sueña no ya y mesito de nuestra plaza venga a bailar remonte vuelo que la memoria lo va a escuchar el pueblo es sabio y con los años no va a olvidar que usted fue madre de los sin voces que están acá son vientos agrios de humanidad la esquina el barrio la vida apuñalado por alumbrar pero ella siempre abrazando al río turbio de esta ciudad le sopla fuerte al espanto sonríe al topacó vida Marita piel de aceitunas ahora fuego de juventud, traidores de un mar de sombras que miran negro por ver su luz. ¿Será y nació cantando con los latidos de una verdad? Son surcos de una mirada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 Desde la otra oreja La otra oreja argenta Bueno, y ayer, 24 de marzo Aquí en Mar del Plata Estuvimos marchando eh, Mucha gente Mucha gente Mucha gente Sin banderas políticas eh, Partidarias ...mucha gente también... ...con... ...atrás de las banderas partidarias también... ...y estuvimos... ...ayer... ...marchando y... ...y hoy estuvimos en colegios... Eh, ...dando testimonio... ...y... ...y bueno, y seguimos... ...seguimos recordando... Eh, ...y exigiendo... ...no solamente... ...memoria, verdad y justicia... ...sino... Que, que los genocidas como el turco Julián que murió hoy en la cárcel un represor nefasto fue uno de los primeros escraches eh, espontáneos que se hizo al turco Julián bueno, murió hoy, pero en la cárcel y, y no le deseamos la muerte le deseamos a todos los genocidas larguísima vida pero en cárcel ¿no? este... Bueno, Isa, te mandamos un, un beso enorme de La Plata... ...que nos avisa que la cortina está muy alta. Bueno, este, eh, lo que pasa es que el operador se mareó con tantos anuncios... ...de que Pablo era el operador. Eh, así lo dijo Lara tantas veces... Que está encumbrado. No, no te equivoques. No, no me equivoco. No, no. Este, está encumbrado, Pablo, y pone la, la cortina alta. Eh, pero vamos a seguir recorriendo eh, la música prohibida por la dictadura. Y, y la vez pasada pasamos casi todo rock nacional, ¿no? 200 temas censurados por la. ...por la dictadura cívico-militar y eclesiástica... Y, ...y decía... ...ningún término alcanza para definir la violencia... ¿no? ...que se ejerció durante la dictadura... Eh, ...bueno, y... ...era evidentemente para ejercer el, discipli el disciplinamiento social... ...y también el cultural... ...bueno, y vamos a escuchar un tema... Eh, hoy le vamos a dedicar al folclore y al tango. Eh, el primer tema que vamos a escuchar es el título de la canción, ya era motivo suficiente para perseguirlo, ¿no? La, la dictadura censuró la difusión de varias canciones de Horacio Guaraní. Entre ellas estamos prisioneros, Carcelero, eh, los pájaros de, H de Hiroshima... Bueno, el músico se tuvo que exiliar en 74 y regresó cuatro años más tarde. En 1979 le pusieron una bomba en su casa y decidió realizar espectáculos solamente en el interior del país. Pero estaba censurado. Y vamos a escuchar. De y, Horacio, de y por Horacio Guaraní. La guerrillera. Por la otra oreja. sobre el alba la guerrillera viene abriendo los caminos la guerrillera viene abriendo los caminos la guerrillera clave rojo sobre el pecho toda esperanza Benito estoy esperando paloma blanca Ben estoy esperando Paloma Blanca, la guerrillera tiene sangre en el alma. Han de lanzas, grita de hueyo. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La libertad se hace novia de mi pañuelo. también del folclore, no solamente la censura a los argentinos, ¿no? También a los uruguayos. Y vamos a escuchar una otra canción censurada por la dictadura. Alfredo Citarrosa, el gran Alfredo Citarrosa. Nos canta la chamarrita de los milicos. Los boliches del cerrito no son para los ricos Si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera La otra noche en una farra un milico con guitarra Mirándolo al patrón le cantaba esta canción Aunque salga a ser mandado un milico es un soldado Chamarrita de los milicos no te olvides que no son ricos Los del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Se forma algún merengue, el cuartel de los blandés, que se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de dos milicos, no te olvides que no son ricos. cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción Cuando pasa el presidente los milicos ya no son gente Chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera Cuando cantes pa' los milicos no te olvides que no son ricos Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Y seguimos recorriendo la música prohibida por la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Ahora vamos a escuchar el quinteto tiempo. El cóndor vuelve, por otro lejano. Soledad está peñada de furia y al rojo viva como un volcán, ardiendo están las raíces, ardiendo están las ramas del árbol nuevo, la llamada continental, de la tierra me viene la voz. Sueña tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan Sinti. ación vuelve el cóndor del alto perú esta vuelta no habrá guayaquil hay que unir todo el sur en un grito libertad Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y gracias a Corey Olmos, una radioactiva que tiene un programa de, de tangos, nos pasó algunos tangos prohibidos por la dictadura. Y vamos a pasar uno que mmm, hace referencia a la expresión te falta un tornillo bueno, que se usa para indicar que alguien tiene eh, comportamientos extraños o se está volviendo loco ¿no? al mundo le falta un tornillo, es una canción que fue escrita por Enrique Cadícamo y compuesta por José María Aguilar bueno, eh, al mundo le falta un tornillo y a algunos le falta más Escuchamos, te falta un tornillo por la Todo otra Todo el mundo está en la estopa, te amargo y sin garupa. era un técnico y corta. Se acabaron los robotos y hasta yo quedaba gusto, ocho kilos de baja. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Ciebra, si crisis bronca y que el que compra diez de fiambre, hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de pre y se duerme apurado, y la chivata está Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a nepeñar o a el amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo... Que venga un mecánico. ¿Para qué, Don Carlos? Uy, uy mamá mí, espectáculo. Haber sido no puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra ni quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro, él se afana por guardar. Hoy se vive prepo y se duerme apurado. Y la chiva está Cristo se la han afectado. Hoy se llevó a enpeñar fiel. Nadie invita a morfar todo el mundo en no el río. Al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico. ¿Pero para qué, don Carlos? Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, vos tenés agua en la bóveda, viejo. ¿Vos querés saber para qué? Uy. Va a ver si te puede arreglar. Estás escuchando desde la otra oreja, la otra oreja argenta. Bueno, evidentemente al mundo le falta un tornillo es considerado como el antecedente de Cambalache, ¿no?, de Enrique Santo Disepolo. La letra de Cadicamo refleja los problemas económicos mundiales que surgieron tras el derrumbe de la Bolsa de Nueva York de 1929. O sea, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿no?, Eh, bueno, la canción utiliza el lunfardo y hace referencia a esa crisis de la década de 1930 Julio Sosa la interpretó con la orquesta de Armando Pontier Bueno, tam, también este, fue interpretado por muchos cantantes Y pasamos la, versión, la primera versión, la censurada por la, por la dictadura Eh, además fue prohibido toda la canción, ¿no? Eh, ahora eh, vamos a una pausa y seguimos después con los tangos y algo más. Prohibidos por la dictadura cívico, militar y eclesiástica. Mientras eh, recibimos los mensajes de la gente que estuvo ayer... Eh, reclamando el juicio a los genocidas que el castigo sea la cárcel efectiva, común y perpetua que se termine con la ley, libertad encubierta del arresto domiciliario y que no olvidamos a nuestros 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos y que se vaya Miley, y que se vaya Bullrich y que se vaya Eh, Villarruel y que se vayan todos. Estás escuchando según la otra oreja.